Cuentos de hadas españoles El cisne mágico Érase una vez en un pequeño pueblo lejano Una familia de tres hermanos Se llamaban Jack, Leo y Peter El mayor, Jack, era panadero Podía hornear el pan y los pasteles más sabrosos de toda la tierra Y la gente de todas partes venía a comprarlos Leo era el segundo hermano Y era profesor Era muy inteligente Y los niños a los que enseñaba le querían mucho Peter era el más joven Pero no tenía ningún talento que lo hiciese destacar Era un joven amable y agradable Pero a menudo se sentía muy triste Cuando veía trabajar a sus hermanos Sus hermanos fueron muy malos con él Siempre se burlaban sin piedad de él Ya que pensaban que eran más importantes que él Nunca fueron amables con él, ni una sola vez uh, ¿Qué es esto? Es, es sopa, hermano, la hice tal y como te gusta ¿Sopa? ¿Así le llamas a esta cosa tan acuosa? Definitivamente no me gusta nada esto Mi pan desperdiciado en esta bebida salada llena de cebolla Déjalo ya, en serio Ya que es el mejor panadero de esta ciudad Yo soy un maestro magnífico, como ya sabes. Dime, ¿qué sabes hacer tú exactamente? Yo puedo... Bueno, yo... Ni siquiera puedes cocinar una sopa normal. <risas> ¿De verdad que eres nuestro hermano? Yo me voy de aquí. Peter, limpia todo este desastre que has hecho. ¿Qué? Espera, ¿y qué pasa con la...? Ah. Puedes quedarte toda esta olla para ti solo. ¡Mi tonto hermano es un inútil! El pobre Peter estaba muy herido, pero se sentó y no dijo nada. Al día siguiente, Peter fue al bosque y se sentó en silencio. Estaba pensando en la vida que vivía y en lo groseros que eran sus hermanos. ¿Qué puedo hacer? Mis dos hermanos son muy buenos en lo que hacen y realmente yo no sirvo para nada. Ah. Oye, ¿de qué estás refunfuñando, joven? Dímelo Oh. El viejo se acercó a Peter y gimió cuando se sentó lentamente a su lado eh, Dime, ¿de qué te quejas a una edad tan temprana, eh? Bueno, no es nada importante, solo estaba pensando en voz alta Bueno... Si lo tuyo no es importante, al menos escucha lo mío. Tengo muchas cosas de las que quejarme. ¡Oh, vaya! ¿Cómo cuáles? Como la de ese panadero, Jack. ¡Qué horror de panadero! Su pan es tan duro y huele tan mal que parece que estoy oliendo pies. ¡Ese no puede ser su pan! Yo he probado el pan que hace y es casi tan delicioso como un dulce pastel... Oh. Bueno, aquí va otro, escucha Hay un maestro con el que hablé ayer Pensé que era inteligente, pero es extremadamente aburrido Siento pena por los niños a los que enseña ¿Cómo era su nombre? Ah, sí, era Leo ¿Leo? He oído que es el mejor maestro que hay aquí Sus alumnos le quieren muchísimo Creo que estás muy equivocado. Mmm, qué divertido. Tus hermanos te tratan fatal. Y aún así, tú nunca vas a decir nada malo sobre ellos. Bueno, ellos son mis... Espera, ¿cómo sabes que son mis hermanos? <risa> en ese momento, el viejo gruñón se convirtió en una encantadora hada con una voz tan clara como el cristal. ¡Oh! Pero, ¿quién eres tú? Soy el hada de los buenos corazones. Te he visto muchas veces y me he dado cuenta de lo amable que eres incluso con aquellas que se burlan de ti. ¡Oh! ¿Así que lo has sabido todo el tiempo? Bueno, sí. <risa> Peter, déjame que te ayude. El mundo es enorme y si no eres feliz aquí, ¿por qué no sales de casa e intentas encontrar algo para ti? ¿Pero a dónde puedo ir y qué puedo hacer? Ya te lo voy a decir yo. Cuando comiences tu viaje, verás a un hombre durmiendo profundamente debajo de un árbol. Él tendrá un hermoso cisne blanco atado a su lado, que deberás desatar y llevártelo contigo. <risa> ¿Y será un buen compañero para mis viajes? No solo bueno, sino mágico. Cuando alguien lo vea, querrán tocar sus encantadoras plumas suaves. Y cuando lo hagan, grita... Espera, pequeño cisne, y se quedarán atrapados. Así muchas personas se quedarán atrapadas y con todas ellas debes ir al palacio. Y allí encontrarás tu destino. Ah, uh, oye, ¿y por qué me pides que haga algo tan extraño? Lo sabrás cuando llegue el momento. <ríe> Recuerda hacer lo que te he dicho. Ah, y cuando hayas terminado, dile al cisne, déjalos ir, hermoso cisne y todos quedarán libres. Bueno, adiós dulce Peter. El hada agitó su varita mágica y desapareció en el aire. Ya era tarde y Peter corrió a casa para cocinar para sus hermanos antes de que volvieran. Al día siguiente, temprano por la mañana, Peter salió de la casa asegurándose de no despertar a sus hermanos. Caminó durante mucho tiempo cuando el sol comenzaba a salir. En su camino, Tal como había dicho el hada Se encontró con un hombre enorme que dormía profundamente debajo de un árbol Y atado a su lado estaba el cisne más hermoso que Peter había visto nunca ¡Ja! Este hombre duerme profundamente Coger el cisne será muy fácil Y entonces desató la cuerda Y se llevó al cisne rápidamente y en silencio Pronto llegó a un reino Allí llevó a su cisne por las calles Mirando todas las cosas maravillosas a su alrededor Mientras caminaba, vio que un hombre miraba a su cisne Aquí muchacho, ese cisne es muy muy hermoso ¿Puedo acariciarlo? ¡Oh! ¡Claro que puedes! ¡Vamos adelante! ¡Acarícialo! El hombre tocó el cisne y empezó a acariciarlo ¿Qué pasa, pequeño cisne? Y casi de inmediato, el hombre quedó atrapado en el cisne No podía apartar la mano sin importar cuánto luchara por ello ¿Por qué estoy pegado al cisne? ¿Por qué no puedo soltar mi mano? ¿Es magia? Ah, ¡Venga, ayúdame! ¡Ayúdame! Peter solo le sonrió y comenzó a caminar El hombre siguió gritando y la gente empezó a mirarles Cerca de ellos había una desollinadora. Vino hacia el hombre pegado al cisne e intentó ayudarle ¡Ayuda! ¡Que alguien me libere! ¡Ven aquí! ¡Agárrame! ¡No te sueltes! ¡Yo te llevaré! Cuando Peter la vio, gritó en voz alta ¡Espera, pequeño cisne! Y justo en ese momento, la desollinadora también se quedó pegada junto al hombre enfadado. ¿Pero qué es esto? ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Suéltame ahora mismo! ¡Oye! ¡Deja de golpearme con ese sucio cepillo! Y juntos salieron por las calles, unidos entre sí. La gente que veía esto comenzó a reírse de ellos. Por el camino, se encontraron con un payaso en un monociclo. ¡Oh, oh, oh! He visto pequeños elefantes bebés agarrados de las colas de sus madres. Pero ¿por qué los imitáis? ¡Deja de reír y ayúdanos, por favor! Y tan pronto como extendió su mano, Peter gritó en voz alta. ¡Espera, pequeño cisne! ¡Oh! Ah, ¡Oh, ah! ¡Deja que me vaya! O me voy a caer. Yo no te estoy agarrando. Mentirosa, me engañaste. Suéltame ahora mismo. ¡No! <risa> La gente se echó a reír al ver aquella línea pegada hasta el final de la cola de un cisne. Juntos se dirigieron al palacio. Ya casi he llegado al palacio, pero no tengo ni idea de qué hacer aquí. Justo en ese momento un precioso carruaje dorado se acercó hasta ellos. En él estaba sentada la amada princesa Lía. Era una joven muy hermosa, pero que había dejado de sonreír tras la muerte de su madre. Pero mientras miraba la fila de aquellas personas unidas de manera tan divertida, hasta encontrar el final en la cola plumosa de un cisne, se echó a reír. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es esto tan extraño que estoy viendo? El rey se enteró de la noticia de que la princesa se reía y envió a buscar a aquellos que le habían hecho reír. Y cuando los encontraron, él también lo vio... Y rió a carcajadas Es la cosa más divertida que he visto Peter también se divertía con todo aquello Volvió a mirar a las personas enfadadas y confundidas Que se habían metido en aquel desastre Y sintió pena por ellas Creo que ya es hora de liberarles Déjales ir, hermoso cisne Y de repente Toda aquella fila de personas fue libre ¿Eh? Estaban muy aliviados, pero también abrumados por el miedo Y salieron corriendo del palacio, gritando por sus vidas Entonces, tú eres el hombre que ha hecho reír a mi hija Estoy muy contento de volver a escuchar su encantadora risa después de tantos años No sé cómo agradecértelo Ha sido un gran placer, mi rey ¡Dios mío! ¡Qué hermoso cisne! Parece que ha sido hecho de nieve. ¿Puedo tocarlo? Por supuesto que puedes. Y mientras le acariciaba, miró a Peter y se dio cuenta de lo guapo que era. Oye, joven, ¿hay algo que quieras como recompensa por hacer reír a mi hija? Bueno, Alteza, en realidad me encantaría poderme casar con su hermosa hija. Su voz cuando se ríe suena como campanas sonando ¡Oh, vaya bueno! No estoy muy seguro de... Padre, me gustaría casarme con él también porque es el único hombre que me ha hecho reír Así que al día siguiente la princesa Lia y Peter se casaron en una gran, gran ceremonia Lia, eres la chica más hermosa que he visto nunca Y tu sonrisa ilumina a todo mi mundo. Prometo que siempre intentaré hacerte sonreír. ¡Oh, te amo, Peter! Y así vivieron felices para siempre. Y Peter se dio cuenta de que no tenía que ser alguien importante para hacer algo grandioso. Se dio cuenta de que ser el mismo no solo le hacía feliz, sino que hacía también feliz a las personas que le rodeaban.